La música que escogimos hacer es como un camino muy largo. Es como nos pasa un poco a los colombianos que seguimos sorprendiéndonos de descubrir eh, espacios que no conocíamos de nuestro país o cosas de nuestra cultura que no conocíamos. Yo creo que mi carrera se parece un poco a eso. Siempre estamos como sorprendiéndonos con las conexiones de lo que hacemos. Que dulce y en tu pecho La llama de una pasión Miro son tus ojos la dulzura, esa comunión profunda de saber que existe el Dios. Al principio obviamente es aprender discos de La Tierra del Olvido, el disco de Clásicos de la Provincia. Y luego comenzamos a hacer un poquito ya como exprimir ese trabajo, todo eso que habíamos aprendido y ponerlo ya como al servicio de la música en general, ¿no? A explorar cada vez con más ritmos, con más lugares, no, eh, no solamente con el, la base principal que siempre ha sido el vallenato, pero un poquito de las otras raíces. Aprendemos muchas cosas por fuera es cuando nos volvemos a juntar para hacer este nuevo trabajo de corazón profundo, que el primero, eh, ya tenemos mucha experiencia de todo lo que hemos aprendido, no solamente en los discos en los que trabajamos, sino en, en todo lo que, en lo que hemos aprendido por fuera eh, a nivel de producción, a nivel de composición, a nivel de incluso de la música colombiana, cada vez tenemos como más herramientas. todos, todos los electrónicos, los hip hosteros, los rock rolleros, todos trabajan con matrices de origen. La música tiene mucho que ver con Europa, tiene mucho que ver con África y tiene mucho que ver con la América nativa. Entonces, todo lo que contenga eso nos, nos da camino para conectar. Una, una idea de un reggaeton por ejemplo Wisin y Daddy y eso yo lo puedo conectar a, al vallenato o a la cumbia porque hay raíces por donde, con, conductos por donde uno se puede conectar ¿no? con los afroantillanos con el reggae o con el sur de los Estados Unidos con el blues ¿no? o con la, o los folclores más europeos ¿no? con la polca que vino por los acordeones ¿no? que vino de Austria y todo eso también somos es nosotros Entonces se puede comentar. Forma si que yo te quiera que no me alcanza y a aquella cartera de Christian Dior. Te doy mi sol, un beso en el atardecer y una canción que tomo el agua de beber. De llegar el desafío con Carlos era toda una generación de 10 años que no lo conocía y no había crecido con él era volverlo fan de él y recuperar todas esas viejas canciones y hacer un nuevo catálogo en dos años hicimos ocho números uno que eso fue no el éxito de Carlos hoy que vas a ver gente joven gente no los papás con los hijos que son fans y ese era el desafío no recuperar a los fans y ganar todos los nuevos sí. siendo la misma persona, trabajar en lo que no le gusta y disfrutarlo y trabajar para la gente, tocar a la gente. vez por eso pienso que, que siempre estamos comenzando y siempre estamos empezando porque como que, no sé por qué, uno tiene esa vaina como que bueno, ahora sí lo voy a hacer bien. Ahora sí.